comienza la historia del amigo Juan Machado. Él radica en California, el dinero Sea muy tranquilo porque no le teme a nada Con su tejana de lado y su pistola facada Y ahí le voy saluda saludo al señor Alejandrino Lugo del Comedero oiga. Estado de Sinaloa, tú sí tienes La vigilancia, las fronteras y aduanas Le gusta jalar la banda, eso dice no lo niego Dice Juanito Machado, para algo se hizo el dinero de su pistola de diamante extra bañado se siente muy orgulloso